Buenas noches compañeros, nosotros venimos simplemente representando las resoluciones que la Mesa de Educación, Ciencia y Cultura resolvió en la asamblea que se tuvo hace rato. Nos venimos a dar unas propuestas, las mayorías giran en torno a líneas generales, en el entendimiento de que la educación es un arma, y nosotros mientras más crítica y constante sea, tendremos más fuerza para poder opinar y gestionar un mundo mejor, compañeros. Y nosotros decidimos de qué lado del gatillo queremos estar. Nuestra propuesta puntualmente son las siguientes. Propuesta número 1. Respeta a la infancia, a su derecho a la vida digna, feliz y a la educación libre y enfocada a, a perdón, perdón. Y nuestro, nuestro ejemplo de la educación en nuestro ejemplo de civismo con nuestra valentía y fuerza. hacer una educación intercultural re, re, perdón, es el, chiquita, de, de, con el respeto de los pueblos originales rescatando los artes y oficios de los conocimientos tradicionales indicar a que las universidades se organizen articulando todos los planteles en puentes de recuperar el libro como un instrumento viventario concionador el libro no es un producto pues re el programa para leer para leer los nuestros en el tiempo el programa de lectura para pol para policías, bomberos, en hospitales y reclutores ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! educación libre, alta y flexible educación en contra de la violencia, especialmente la violencia de género Educación humanista, evitar la eliminación de la materia de filosofía, civismo, cultura y suerte a tener la vida educativa. Utilizar el enfoque de la educación es una herramienta al servicio de las corporaciones del capital y obligatorias nacionales y extranjeras y recuperar y mantencer el equipo humanista y libertario. Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Ahorita, Renuncia al gastar gordillo Transparencia de la cuenta Pública Que sepa cuánto, en qué y cómo se gasta nuestro dinero ¿En nuestro este, trans, Del 6 al 8% del PIB se en educación es basado en las consideraciones del UNESCO en la educación pública y gratuita de controlización y transparencia pública de con Conaculta y Conacit para recuperar los recursos de la gente que se, que, se, que se articula hacia los investigadores los artistas, los maestros y que no se desbastan en la burocracia tan cara de estas instituciones aumentar el salario de los maestros combativos universidades públicas ampliar la, la matrícula de becas por, por una ley mínima depender el alcismo educativo con niveles populares en las universidades en tratando los de derechos fundamentales de agua y alimento expresamos también nuestro tercer apoyo a los maestros de Acapulco a los profesores estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México una revolución en este aspecto a es que, la, ...es que la mesa... ...va a ayudar el día martes... ...las universidades... ...a alterar la ciudad de México... ...va a cerrar las instalaciones de Pesónco... ...y nos vamos a ...en defensa de esta lucha... ...también... ...no de es esta del Estado... ...nosotros como ciudadanos... debemos modo a fundar universidades populares... ...talleres... ...de capacitación... ...de educación alternativa para la indolección de la educación, y la, la cultura por la humanidad la defensa de la educación pública debe ser nuestro principal estandarte poder ello pues, a brindar total acción a la bella de hombre del doctor Elurde Vasco maestro de Berón ¡Sí! a la bella de la vida él a las cojeras de la bella de barreros ubicada en el y Rubén la resolución campanera de la mesa es armar un campanante instalarse en el plantel instalarse en el plantel y definir ya las resoluciones a lo largo de la semana para la reunión del mes a ver, con carajo concreto, no queda una cuenta que la, la la carta de la mesa de educación ciencia y cultura, se instala a partir de la hora de que termina este evento nos trasladamos para allá pero que no hay participar no hay que dispensar a los compañeros, hay que darle este reto, no hay que darle a todos por aquí y acuérdate la mesa de valores. ¡A la bolsa! ¡A la bolsa! ¡A ¡A la bolsa! No, no, no recordamos, para realizar el campamento aquí, la bolsa, en la bolsa, porque...